Cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención, atención Se empieza y programas. La otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso.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 Hola, hola, damos comienzo al programa 513, último programa en este ciclo, último programa en vivo desde la azotea de este ciclo eh, que compartimos aquí lleno de subversiones sonoras un programa musicalmente incorrecto algo más eh, Lara? un programa de radio con pocas palabras y mucha música y aquí estamos nuestro mail gmail.com... en el Facebook somos la otra oreja y eh, vamos a nombrar algunas de las radios que están están emitiendo esta esta producción eh, la red de radios independientes próximas a Nueva York que huelga desde la Ciudad de México Frecuencia Libre, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Radio Chacaruna, desde Medellín, en Colombia. También en Colombia, Contagio Radio, desde Bogotá. Radio Placeres, desde Valparaíso, en Chile. Radio La Pujante, desde La Valle, al norte de Mendoza. Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco, General Roca Antena Libre de Orugas y Mariposas, radio web artesanal que se difunde en la internet por casandras.org casandras, casandrx con x, ¿no? Ahí en Neuquén Radio Sudaca eh, la radio comunitaria de Treleu y en la ciudad de Buenos Aires está... FM, La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia también En la provincia de Buenos Aires, Radio 2 de Azul Radio Libre, desde Santa Teresita, en La Costa Y en Mar del Plata, en La Revuelta Y, obviamente, emitido desde Radio de la Azotea ¿Con... Sí, eso es eh, Bueno, pero ¿con quién lo emitimos? En la operación Pablo Gusso. Perfectamente. Y Pablo Gusso se encarga también de los chicos, ¿verdad? Sí, eso es. Perfectamente. Bueno, en la locución está Liliana Downes, Quique Pessoa y ¿quién más? Yo soy Lara. Perfectamente. Bueno, y, y... Hola, abuelo. Hola, y a mí nadie me saluda más que Río. Eh, Río Nashman Soria me saludó, ¿sí? ¿Alguien más me saluda? Tal cualmente. Bien. Eh, Lara, vos no... Hola, me... Edu Nashman. Hola, Lara. Feliz cumpleaños, Bueno, Lara. niñas y niños y pensionas aguitas. Eh, perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? ¡Me encanta! Esto. Claro, a mí también me encanta hacerlo. Y por eso empezamos este programa de hoy. la otra oreja marplatense bueno y marcelo un trabajador de, de, del natatorio donde donde estoy yendo eh, hasta hoy eh, bueno es un rockero Y hace un tiempito me dice, no, quiero que escuches esta, esta, esta música que estamos haciendo. Y, y acá lo presenta, sobre el feminicidio, ¿eh? eh, Marcelo Años Luz lo presenta ahora. Ahí está, por la otra oreja, Marcelo Brighi. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Brigi de Año Luz Argentina y presento a la otra oreja la canción Femicidio que trata de sumar desde la música a un reclamo histórico para que esto termine. Paredes verdes y un de labro gris, Un cuadro roto y un espejo que mira y Cuídate mucho, te espero en casa que diablo mete la por y que pensar que pensar y que suena bien años luz no bueno y ahora vamos a ir a la música que programaron los oyentes las los y les oyentes eh, de la otra oreja la verdad es necesitamos un programa de cinco horas o este, lo vamos a ir graduando. Ya tenemos la programación sugerida por ustedes, los que escuchan este programa, eh, donde pusieron música maravillosa. ¿eh? Y empezamos con una canción eh, que sugirió Guillermo, mi primo Guillermo, fiel oyente, eh, fiel oyente. Además de fiel primo, eh, fiel oyente. Bueno, lo de primo ya es irremediable pero este es buen tipo ¿eh? es de Racing pero buen tipo eh, bueno y Guillermo propuso una canción en homenaje al Che por Silvio Rodríguez canción del elegido para la otra oreja siempre que se hace una historia se habla de un viejo de un niño de sí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 tormenta en eso de una noche el penúltimo mes fue de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible bes a vez Amable El descubrió que las minas Del Rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y le interesaban calor y alegrías las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra, perdón quise decir a la tierra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos que la guerra era la paz del futuro, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, la última vez la virse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro, iba matando canallas, con su cañón de futuro. Y desde Neuquén, Carmen Capdevila nos sugiere el himno de Mujeres Libres. Mujeres Libres, su himno por otro leja. Escuchando por La Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Bueno, y Guchepe, eh, Gustavo Chávez Pavón, el muralista mexicano, nos mandó más de un disco, ¿eh? Nos mandó un disco entero para próximos programas. Eh que no nos vamos a adelantar pero lo que vamos a adelantar <coughs> fuera de ese disco es a José de Molina que nos hace la marcha de las madres latinas ¿sí? por la otra oreja la marcha de las madres latinas no aprendemos la lección nos reprimen y nos matan y sigue la división. Panfletistas y alarmistas también somos anarquistas. Vamos siendo compañeros latinoamericanistas. El pensar en nuestros pueblos y ponernos en la lista Nos define camaradas como internacionalistas. Necesita el se la ya. Seto el guía Y enciende su cruel oscuridad Y que el barco navegue En un claro mar Tu valor Tu razón un antor se va Y las balas Caminos inciertos Te abrirán Compañero es hora América Latina, cala te na soportar que te mate nato sombra están cayendo como fénix malheridos a parir a tres latinos a parir a los guerrilleros ellos sembran jardines donde había basureros. a extranjeros y paisanos que nos ven notar con las armas en la mano les vamos a contestar porí podéis latirnos de la cien de Guerrero y Michoacán, la sangre viene rugiendo en pos de la libertad. Ca la iglesia, campos y universidad, la semilla del rebelde ha empezado a germinar. Se viene la otra oreja uruguaya, ahora sugerencia del Indio Vertis, también de Susan. Eh, bueno, el Indio Vertis que es un obrero, no, es un artesano también y que él va a colaborar en la, en, en la colocación de la nueva baldosa... En recordatorio de, de Gregorio Nachman, ¿no? el militante de la cultura Era una obra artística que hicieron eh, Araceli García, Laura Lorenzo y Sabrina Calderín Y que fue vandalizada, en estos cinco años ya eh, no se ve nada de esa obra artística Y pondremos una obra un poco menos artística, pero de cemento duro Fabricado por, eh, por Gorga No, Pepi, no, Aleida, eh, la fábrica de mosaicos de acá que donó eh, dos baldosas, la fabricó con los moldes eh, de las letras. Bueno, y que, que lo instalaremos el sábado 15 a las 15 en Rivadavia, casi Santa Fe. Bueno, y ahí el indio Vertis eh, dice, no, yo la pongo y yo llevo la moladora, llevo el la alargue, llevo la fuerza, ¿no? Y gracias Indio, fiel oyente de, de este programa, y, y ahora que dice que está pegado a la radio, despegate, baila un poquito Indio, y él propone eh, una música eh, que, que se llama Albanil, Albanil Soy. ...de los uruguayos, los que iban cantando... ...de los hermanos Lazaroff... Del, ...del 80 más o menos... ...escuchamos ahora entonces... ...Albañil... ...hermoso tema... ...muy uruguayo, ¿no?... ...los que iban cantando... ...por la otra oreja... Albañil yo soy... ...también cantor... ...me voy y vengo el jueves... ...si lo que canto duele... ...Albañil yo soy... De profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol, albañil yo soy y silbado para rechiflar mujeres de arriba en las paredes. Yo trabajo al son sí sí señor desde la madrugada hasta que más no doy muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo al fondo de la cuestión al baño yo soy y puedo con el balde y la cuchara taparte el sol Albañil yo soy de profesión Camino al paso sabio, arriba y los andamios Mis almuerzos son meriendas de canario Salame candelario y un chato de carlón Mis quincenas son humo al viento Llegan y ya se fueron, roto el tiempo. También tractor para sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las saco. Albañil yo soy, ¿qué les parece? Oh? Hasta que digan nones, un día los riñones, hasta que diga plantos, de golpe el espinazo, hasta que digan nones, un día los hasta que diga planto de golpe el espinazo hasta que diga no es un día no. y ahora vamos a escuchar sugerencias de Pablo Gusso de Claudio Torres también Y de muchos oyentes que han programado este programa, valgan las redundancias, la Internacional, versión latinoamericana Arriba y caribeña. Los escuchando desde la otra oreja. Ahora seguimos Han sido vandalizados varios recordatorios de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos Invitamos a colocar una baldosa y recordar a un teatrista Gregorio Nachman militante de la cultura Sábado 15 a las 15 horas Rivadavia 2380 Casi Santa Fe, Mar del Plata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 en la otra oreja Bueno, hay muchísimos mensajes en este último programa en vivo de este ciclo eh, aclaramos que el programa va a seguir eh, siendo emitido eh, no con la operación de Pablo Guso, va a ser eh, eh, en las geografías que nos toque hacer Pero estos próximos programas seguramente van a ser eh, con las sugerencias musicales. Tenemos más de 96 eh, sugerencias musicales. Tenemos Me para sí, sí, claro, te encanta vos, porque yo las tengo que editar, ¿no? Y sí. calculá que son 10, 11 eh, temas por, por programa. Tenemos 9 programas, ¿no? Vamos a hacer una selección. agradecemos muchísimo las sugerencias musicales por supuesto que está Isa de la Plata que está presente como siempre eh, Julia la profesora que, que sugiere la música Valeria Paula también eh, Claudio de la Azotea que está escuchando y que seguramente eh, cantó la internacional eh, Yolaina desde Nicaragua Ya vamos a ir, en un par de meses estamos por Nicaragua, Yolaina. Bueno, dice, ¿qué tema musical puede ser? ¿Puede ser una celebración de tantos logros? ¿Un bálsamo puede todo cierre de ciclo que duele? ¿Un empujón para los nuevos comienzos? ¿O una balada para un merecido descanso? Ni idea. Eso describe Yolaina, pero no... Sí, pero descanso no va a haber, descanso no va a haber. Eh, bueno, Jimena, militante de Ituzaingó, dice un gran abrazo y gracias desde Ituzaingó. Eh, bueno, y sugieren temas musicales. Está Sonia, que dice qué linda versión la de La Internacional. Eh, Carla Rosa, escuchando La Otra Oreja. ...Carmen Capdevila... ...también prendida... ...con los auriculares... ...Fede Moyano... Eh, ...escuchando también el programa... ...Buen viaje, abrazo grande... se Diego... ...Diego Martini... ...desde acá, Mar del Plata... Eh, ...está Juan Pablo Gelemur... ...Pablo Cala también... Eh, ...escuchando... ...poniendo la otra oreja... no ...Sandra desde Honduras vea también desde acá, de Mar del Plata, Mariano Popeye, desde algún puerto del Gran Buenos Aires, del norte del, de la ciudad de Buenos Aires, Jime, eh, de Mar del Plata, Laura de la Plaza, Gustavo Chávez Pavón, el, el, el muralista mexicano que puso el primer tema, del, el segundo tema del programa de hoy, ¿no? Alejandro Rodríguez, Fabio el querido Fabio que dice que sea un gran programa abrazo rebelde y fraternal eh, Luciana Yoay Andrés Arlengo desde Venado Tuerto un radialista bueno, ahí eh, Juli también escuchando desde Buenos Aires bueno, ahí siguen eh, perdón, ¿cómo decís, Río? bueno, los niños también mandan la otra oreja latinoamericana Y Jorge, que es un amigo que mmm, nos conocemos de, personalmente poco Nos vimos pocas veces Pero muchas veces hemos chateado y compartimos eh, eh, buenos pensamientos ...y buena música... ...él es músico también... ...él es... ...es un... ...es un tipo bárbaro... ¿eh? ...un acordeonista... Uh, ...que hace música... ...que un día... ...ojalá lo tengamos por acá... ...y... ...y él... ...él nos presenta... ...nos habla y nos presenta la canción... So, eh, ...estábamos hablando de Jorge... ...no te inhibas Jorge... ...por favor podés decir tus palabras, dale eh, la otra oreja es fabuloso, cada vez que puedo este la escucho porque no siempre los horarios coinciden y a veces este cuando no puedo en horario la busco después eh, eh, muchas gracias por por realmente lo, lo mucho que nos brindas este Eduardo Eh, bueno, si puedo sugerir un tema, algo de la cantata de Santa María de Iquique, que creo que ya la has pasado, pero no, no estoy seguro, pero siempre me gusta. Señoras y señores, aquí termina la historia de la escuela. Santa María y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó, no basta solo el recuerdo, el canto no bastará, no basta solo el lamento, miremos la realidad, quizás. Mañana La historia que he escuchado de nuevo sucederá estilo un país tan largo mil cosas pueden pasar si es que no nos preparan A Amiga, es o păi, amigo, este amigos, să ne aibă la amigo, este rău să nos aibă la amigo, este rău să Si quieren esclavizarnos jamás no podrán lograr Si quieren esclavizarnos jamás no podrán lograr El séptimo, Mercedes Sosa y León Gieco Que lo sugiere Norma Ella me dijo, no sé si ponerle un Gieco, que es su cantor, ¿no? Y Mercedes Sosa. Y juntamos a los dos. Hermoso tema del rock nacional, ¿no? De los abuelos de la nada. Himno de mi corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. siento la alianza más perfecta que en justicia me un La vida es un libro útil para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Si quieres dormirse aquí Algo puedo hacer Presa ver cruzado la mar Me seduciré por felicidad yo canto en este día que te quiero amor naturalmente mi presente busca florecer de adiós de vaica nada prohíba yo te me van dar libertad Cómo se da el clima de tu corazón Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Me seduciré Solo por amar yo canto Otra oreja latinoamericana. Y seguimos recibiendo mensajes de Gabriel Cabrejas... ...también enchufado en la otra oreja... Eh, ...gracias Gabriel, gracias Sonia... ...bueno y Sebastián Pedro desde, desde Guatemala... Que vamos a ir a visitarte muy próximamente Sebastián Pedro dice que eh, nos sugiere la canción sin rodillas del nicaragüense Salvador Bustos una obra maestra que nos presenta eh, Sebastián Pedro dale hermosa guitarra Vale la pena escuchar esta guitarra, es solita ella, ¿eh? Canción sin rodillas, Salvador Bustos, por Otro Oreja. ¿Qué le puede pasar a esta melodía de cada Sin rodillas, sin miedo a la tía de monstruos del mar, que le puede pasar a este amor bonito que de poco en poquito aganta al chiquito para lo grande que ahora que le puede pasar? Canción sin rodillas Sin miedo A la guía De monstruos de mar Que le puede Pasar A este amor bonito Que de poco En poquito Agiganta al chiquito para lo grande Que hará. Mi canción Es una embarcación Pequeňita, valiente Bonita, audaz Sobrevive En este centro De bajas presiones La marea y Su amigo coro Su orquesta De oro Mi nave salvaje su intrepido via A este amor bonito Que de poco en poquito Agiganta al chiquito palo grande que habrá Mi canción es la revolución Corazón de soga Que acudia Que corre los riesgos de los sálvame y oh, oh, oh. con balazo esos ojos te quieros que surce mil cueros para derrotar al frío que puede pasarle. A quitarle a este corazón oh, oh. ¿qué le puede pasar a esta melodía de canción sin rodillas, sin miedo a la guía de monstruos del mal? ¿Qué le puede pasar a este amor? de tu poco poco en poquito, en poquito agiganta, da a gigante chiquito van lo grande que ahora qué le puede pasar qué Y saludamos a Santiago el electricista a Isa de la Plata que dice que tantos lindos programas canciones y rebeldías sonoras. Y Mariana nos propone a Marta Gómez. Para la guerra nada, para el lienzo un pincel, para la siesta una marca para el alma un pastel para el silencio una palabra para la oreja un caracol un columpio para la infancia y el oído un acordeón para la guerra nada para la guerra nada para los pueblos para la guerra contra los pueblos nada contra los pueblos zapatistas en este momento para el cielo un telescopio una escafandra para el mar Buen libro para el alma, una ventana pa' soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timón, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama. Para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela pa esperar, un trompo para la infancia y una cuerda pa saltar, para la guerra nada. ...como en cuatro años que me, me está gritando, ¿no? ¿Podés, podés decirlo de otra manera, ¿no? Dale En serio, no me interrumpas No, no te interrumpo Yo te estoy diciendo de buena manera ...que me lo podés decir... Eh, ...más amablemente, ¿no? Está bien, Presentando una subversión de hasta siempre... ...y listo. Listo, bueno... Eh, ...pero antes voy a saludar a Juan Pablo Genemur, ...dice, gracias por compartir... ...tan bonitas páginas musicales... ...tan insurgentes sonidos... Eh, ...siguen llegando sugerencias musicales... ...de Fede Moyano, entre otros... Eh, ...de Gabriel Cabrejas... Eh, ...bueno, están... Llegando muchos saludos, ¿no? Este, Andrés Arlengo, ¿no? Muy bueno para la guerra nada. Abrazo, Andrés, hasta Venado Tuerto. Bueno, y. Y este programa y el próximo seguramente va a ser eh, como fue este, programado por los oyentes. A gustos de. a gustos compartidos, ¿eh? pocas poquísimas veces paso música que no me gusta pero este fue un delicioso programa el último en vivo en este ciclo eh, algunos saben que iniciaremos un, un documental las venas siguen abiertas con el guión el borrador del guión de eduardo galeano que iniciaremos en, en pocos días ...en México... ...de México hasta Panamá... ...e intentaremos... ...intentaremos... Eh, ...llegar a Cuba, a Haití... ...a República Dominicana... ...y van a ser... ...van a pasar... Eh, ...bueno, varios, varios días... ...algunos meses por allá... Eh, ...Pablo Cala dice... ...¿qué pasa con mi sinfonía?... ...bueno, algún programa de estos... Eh, ...lo pondremos Pablo... Eh, de la misma manera de Colombia nos sugirió eh, Chico Bauti también nos mandó un tema de él eh, ya, ya iremos programando pero como este programa siempre termina con una versión de hasta siempre vamos a ir a Los Machucambos Los Machu Cambos este grupo es una banda formada en París en el 59 obviamente los dos guitarristas Eh, ...y la cantante son de, de Sudamérica, ¿verdad? Escuchamos entonces... ...los machucambos. Gracias Pablo Guso por la operación psicotécnica y pedagógica de este programa. Gracias a la azotea. Volveremos, ¿eh? Volveremos y seremos decenas, porque conocemos nuestras limitaciones. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura ser la muerte aquí se lleva la clara la entra transparencia de tu querida presencia comandante llegaba tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como siempre a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llevada. la otra oreja. Good Anna.